Se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía en el asiento junto a la pared, y j o n a t á n se levantó y se sentó Abner a al lado suyo, y el lugar de David quedó vacío. m a s aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: Le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a j o n a t á n su hijo: ¿Por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y j o n a t á n respondió a Saúl, David: Me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén. Diciendo: Te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado, por lo tanto, Si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no h a venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra j o n a t á n y le dijo: Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, Ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y j o n a t á n respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. De d ó n d e entendió j o n a t á n que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó j o n a t á n de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna. Porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonathán al campo, al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho: Corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba las saetas de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonathán había tirado, j o n a t á n dio voces tras el muchacho diciendo: No está la saeta más allá de ti. Y volvió a gritar j o n a t á n tras el muchacho: Corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de j o n a t á n recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente j o n a t á n y David entendían de lo que se trataba. Luego dio j o n a t á n sus armas a su muchacho y le dijo: Vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur, y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y c o n a t á n dijo a David, Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue,